Bueno, retornamos, 12 y 28. Le mandamos un saludo muy, pero muy grande a, a Chiche Gornati. Tiene algunas nanas, seguramente nos está escuchando, así que, coach, c o r a z ó n no lo vimos,、eh, No,、bueno. no, no, se l o e x trañó, se l o e x trañó, sí, se l o e x trañó. Si no hubiese estado ahí,、eh, temprano, con su carpetita, este, NBA, anotando cosas、eh, su saco con su pañuelito,、eh, ahí plantadito en la, en la primera fila. Si estás escuchando, un beso, un beso enorme, Chiche.、Eh, Pablo Quintero, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, qué, qué victoria, ¿no? Sí, sí, la verdad que t r e m e n d a Tremenda la, la victoria de anoche. Tremendo el partido que, que se jugó. Y bueno, obviamente para nosotros, más allá de que es solo un partido, ¿no? Porque falta mucho todavía por, en juego.、Pero、para e r o p nosotros, importantísimo, ¿no? Poder, poder ganar uno de v i s i t a n t e y tener la posibilidad de poder definir en casa. Sí, porque independientemente que los dos son de corriente, que independientemente se puede decir que están en casa,、sí. este, ellos han hecho de su localía、eh, una localía muy fuerte. Habían perdido solamente tres partidos con Olímpico de la Banda a lo largo de todo el año, ¿no? Y, y ustedes también hicieron una localía fuerte, sobre todo en el segundo tramo de la, de la temporada, ¿no? Verdad, verdad, lo que decís,、eh, San Martín es un equipo que. Que el local se sentía muy cómodo, un、e、equipo que prácticamente apenas perdió tres juegos, como, como lo estabas diciendo.、Eh, un equipo muy fuerte de local y nosotros poder haber、eh, rotos y blindaje, ¿no? eh, obviamente eso nos no pone la moral muy, muy, muy alta.、Eh, y también somos conscientes que, que, que nosotros también en casa somos, somos muy fuertes.、Claro. Eh, en playoff nos hicimos. La verdad que hicimos un muro muy, muy fuerte ahí y donde nos sentimos muy cómodos, sentimos todo el apoyo de la gente y donde el equipo、eh, aumenta su confianza. n o Por eso digo que, que ahora estamos más allá de que para pasar de la serie que ganar tres juegos, todavía queda mucho.、Eh, tenemos la, la oportunidad y la posibilidad de, de poder hacerlo en casa, donde realmente nos sentimos muy cómodos. ¿no? Bueno, y, y también San Martín, ahora vamos a meter en el análisis el partido porque fue de goleo bajo. Y me parece que ahí también ustedes hicieron un clip ya hace unos cuantos partidos que saben jugar partido de goleo bajo.、Eh, digo, San Martín de visitante ha demostrado, por eso está bien lo que dijiste de arranque, que es solamente un juego, ha demostrado y le ha pasado con Olímpico que ahí deben、no、de visitante dos juegos. Así que tranquilamente San Martín puede ir y ganar en regata. Sin duda, sin duda que San Martín es un gran equipo.、Eh... No por nada estuvo primero toda la, toda la temporada en nuestra zona, ¿no?、Eh, un equipo que tiene jugadores con experiencia, grandes jugadores, y que obviamente el sábado va a ir a, a nuestra cancha a querer revertir la situación, ¿no?、Eh, ya lo ha demostrado,、eh, como sí también nosotros hemos demostrado y hemos aprendido mucho a jugar de distinta s forma, ¿no? s Nosotros éramos un equipo que, que nos sentíamos muy cómodos en goleos muy altos, porque somos un equipo muy ofensivo. Pero, como dijo Gaby una, una, en, en, en entrevistas anteriores, ¿no? después de pasar con Estudiante, s、eh, Estudiante no ha, no ha dejado un aprendizaje muy, muy grande, n o、eh, sobre todo en los últimos dos juegos, donde nos planteó g u a r d a s c o r b a j o y nosotros supimos adaptarnos y supimos、eh, salir airosos de esa situación, n o donde realmente en casi toda la liga no, no, la, no la habíamos transitado. Y hoy el equipo ha demostrado que ha madurado mucho en ese aspecto y que. Le juegue como le j u e g a e l s c o r e que le juegue, si el equipo está compenetrado, concentrado,、eh, es un equipo muy, muy jodido. ¿no? Claro, porque ustedes venían promediando 85,6 puntos y vienen de dos partidos consecutivos anotando 68, pero sabiendo a lo que están jugando, que eso es lo más importante en esta etapa de playoff. Sin duda, sin duda que ahí está el punto clave donde el equipo en todo momento se aferra a la estrategia, sabe, sabe qué es lo que tiene que hacer, sabe dónde. Son los puntos débiles de, del rival, sabe d ó n d e tenemos que hacernos fuertes en defensa,、eh, tratando de neutralizar los jugadores importantes, n o en este caso el San Martín. Y, y bueno, y en equipo, siendo solidario, jugando en equipo,、eh, siempre buscando al, la mejor posición para, para tener un buen tiro,、eh, y eso es lo que b u e nos n o ha traído hasta acá. y, y Y somos conscientes que no, no tenemos que cambiar absolutamente nada. Seguir siendo auténtico y seguir siendo regata, el regata que fue durante todo, toda la fase regular y todo esto e a y o Si bien consiguió e el primer objetivo de destrabar la ventaja de localía,、eh, por otro lado, un sabor amargo, n o porque apenas jugaste 8 minutos 41. Contanos un poco cómo estás de la, de la dolencia en la planta d e l pie, ¿no e ¿Eh? s sí, sí, sí, sí. En una de las penetraciones que hago contra uno con, con Leo m a i n o l d i afirmo mal el pie y sentí una m o l e s t i a grande en el talón.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 Eh, para poder b、bueno, u estar n o e el fin de semana en, en los partidos n o de, de, de local. ¿Qué, qué estudios tú hiciste ahora, Pablo?、Eh, me hice una resonancia magnética y bueno, en, esta, en estas horas ya tienen que estar los resultados y ahí voy a saber con exactitud qué es lo que realmente tengo. Pero todo radica en la, en la fascia plantada. ¿Y, y cómo, cómo amaneciste hoy con respecto a ayer? ¿Tenés menos dolor? ¿Apoyás mejor el pie? Y、eh, uno siempre se quiere levantar y capaz que inconscientemente dice que no tiene nada ¿no? en la cabeza para poder mentirse un poco. Estoy, estoy dolorido todavía.、Eh, no, no, no, no. Yo sabía que me iba a cambiar el dolor de, de, de, en menos de 24 horas. Pero bueno, uno tiene, siempre es optimista, siempre tiene el deseo de que, de que no sea nada malo y, y el deseo de poder estar junto a mis compañeros. El, El sábado y el lunes, ¿no? Y, y <coughs> las primeras evaluaciones, ¿qué te dijeron lo, los médicos? ¿Cómo lo veían ellos? No, no, bueno, ahí simplemente ahí en el, en el partido, me hicieron, el quincenociólogo me hizo un par de pruebas clínicas y, bueno, vimos que no, que no había caso, que, que el dolor persistía y, y muy fuerte, entonces, bueno, la decisión fue no, no volver a ingresar al juego y nada,、eh, después no, no había otro. No había otro Otra referencia que, que esperar a, a hacerme los estudios y esperar a los resultados. o no. sea que no. Hasta ahora se pueden tirar miles de, de opciones, pero hasta que no sepamos la certera que es lo que va a, a arrojar, lo va a arrojar lo, los estudios. ¿no? Claro, y después bueno, dependerá del de, de dolor que tengas vos y si lo podés soportar o no para jugar. Sí, sí, Sí, ojalá. Yo estoy esperando que no sea nada grave y que no sea grave. Porque, bueno, de esa manera uno puede convivir con el dolor, ¿no? Estamos un poco acostumbrados y, y seguramente le buscaremos la vuelta para poder estar. El tema es si ya hay una lesión grave o, o、claro. se puede agravar, que, bueno, ahí sí hay que tomar todos los recabos. u o, o sea, anoche hubo tres técnicos: Picato, Badele y Quinteros. <risa> bueno, uno trata siempre, ¿no? Ya que n o puede estar dentro de la cancha, tratar de, de, de aportar un poco de, de, desde la experiencia de lo que uno. Uno vive dentro de la cancha, ¿no? Y, y bueno, obviamente todo es para, para sumar y colaborar. Obviamente que después los que toman las decisiones son ellos, pero、eh, a veces uno no puede aguantarse y, y dar una opinión al respecto de, de lo que se está presentando dentro de la cancha. ¿no? En las notas previas a estas、eh, habíamos hablado bastantes veces del disfrute, ¿no? Que, que venías teniendo en esta gran temporada de regatas y en lo personal con unos números impresionantes. Ahora, ¿cómo estás viviendo el Clásico Correntino en una final de conferencia? Sí, es verdad, la verdad que este año ha sido un año tremendo,、eh, en lo personal、eh, muy muy, muy bueno、eh, y en lo grupal también. n o y, y nada, obviamente todo, todo, yo creo que todos estamos disfrutando de este, de este evento s t e e importantísimo que se está dando en, en la ciudad de Corrientes con con dos equipos que q que, que uno e que u de los dos va a llegar a la final. n o Y la gente lo está disfrutando también, y eso realmente hay que destacarlo, ¿no? Porque se están viviendo dos, verdaderamente dos clásicos,、eh, se está n viviendo un clásico、eh, tanto de adentro como de afuera, y, y todos los estamos disfrutando. Está muy bien, está muy bien.、Eh, maestro, pregunta: ¿qué va a ser la temporada、sí. que viene? ¿Cómo? ¿Qué va a ser la temporada que viene? Voy a seguir jugando. <risa> no, eso está claro v o y a seguir jugando, estás entero.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 Si analizamos un poco fino, llevo seis temporadas acá,、eh, por algo es, ¿no?、Eh, no es casualidad de que, de que yo esté mucho tiempo、eh, en un lugar.、Eh, soy consciente de sé y, y estoy muy, muy contento, muy cómodo.、Eh, tengo mi grupo de amigos acá.、Eh, tengo, como siempre digo, ¿no? el circo armado. O sea que eso, eso es, suma y mucho.、Eh, pero bueno,、eh, de todas maneras. Eh, siempre hay que, en determinado momento, hay que sentarse a hablar y tratar de llegar a un acuerdo. ¿no? Sí, este, y sobre todo también. Y porque... se tiene que querer también de la otra parte. Sí, sí, sí, Más sí, allá del la... deseo de uno, está la, la otra parte que si realmente le interesa no tenerte. ¿no? Alguno te va a querer, alguno te va a querer. Este, <risa> pero digo, está bueno porque además, ahora ya con esta cuarta colocación como mínimo, este, ya juega n competencia continental, y eso también siempre es un. Un aliciente, ¿no? Sí, sin duda, sin duda que es algo a tener <risa> en cuenta.、Eh, es un torneo muy lindo, la, en este caso que no es de la Liga Sudamericana,、sí. eh, de, de disputarla. Creo que somos los últimos campeones también.、Eh, claro, claro, fueron l ú l t i m o c a m p e o n e l último Argentina, Argentina, equipo argentino, ¿no? Sí, equipo sí, sí, sí, sí. Y, y bueno, obviamente <risa> que eso suma el momento de tomar las decisiones, ¿no? Claro, este, bueno, pero si viene algún equipo, seguramente también vas a, te, a, a tratar de llevarte, seguramente vas a tener competencias continentales. p a b l o lo mejor para vos, este, ojalá, que, ojalá que no sea nada grave, te vamos a estar molestando la tarde para saber cómo te fue, y ojalá que puedas estar, porque independientemente de, de las ganas que vos puedes tener, para el espectáculo siempre es lindo que estén todos los protagonistas, ¿no? eh, y que los equipos lleguen completos y que los equipos tengan a sus jugadores. Este, como los tuvieron casi todo el año. Así que nada, lo mejor para vos y ojalá que tengas muy buenos resultados y que pase un poquito el dolor. Y si no puedes jugar el sábado, que estés el lunes. Muchísimas gracias, Fabián. <risa> Chicos,、eh, les mando un abrazo grande y ojalá, ojalá. Y, y podamos estar disfrutando más que nada, ¿no? Uno quiere estar dentro de la cancha para poder disfrutar. Estos son momentos <risa> únicos.、Eh, no todos los días se llega a una final de conferencia. Sí. Y bueno, obviamente uno quiere q u i estar r e e siempre, ¿no? Y e n o esperemos que no sea nada malo. Así. Así podemos estar el sábado y el lunes. Ahí está,、de、Pablo. Un abrazo,、gracias. abrazo. Pablo Quintero pasaba por los micrófonos de M570, aquí en Radio Argentina. Después de la gran victoria de regata s de ayer, 68-54,、sí. dominando a Piachere, no a su rival. A Piachere.